¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarles. Sean cordialmente bienvenidos al programa especial de Navidad de música sin final. La siguiente recreación es la mirada de un adulto a través del recuerdo de su infancia. Sobre estas significativas fechas en la década de 1970, cada diciembre nos regalaba en los aromas y colores de sus posadas la blanca alegría de la Navidad. En el vecindario, nuestros mayores se organizaban para que todos, al menos por unas cuantas noches, nos olvidáramos del tiempo, de las cosas y, sobre todo, de los fantasmas echeverristas. Que se ceñían sobre los mexicanos como jinetes apocalípticos. Previo sorteo, tres o cuatro familias tenían que preparar, en estricto apego a la tradición navideña, una posada. Se organizaban las verbenas del 16 al 23 de diciembre, a fin de que tuviéramos todos la noche del 24 libre para poder pasarla con el resto de nuestras familias o simplemente estar como mejor nos conviniera. cada grupo organizador tenía que comprar varias piñatas para los niños y si el presupuesto se los permitía también se dejaban algunas para los adultos al terminar la procesión del pedimento de posada todos con nuestras velitas encendidas y en calidad de modernos pastorcillos que habitaban una casa de interés social nos p o n í a m o s a pie de la puerta en donde descansaban los peregrinos esperando a que desde adentro Una multitud que los acompañaba gritar a todo pulmón: Eso de. Entre tantos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Aunque pobre la morada, la morada, os la doy de corazón. A pesar d las noche y a t i g o l c a n a s t de los cacahuates. No quiero oro ni quiero plata, p o lo quiero. Mira <risa> la distancia que h y en el camino Y si no le da, q u n palo te q i t a 何でも言わないでください。 ピンヤンカー、etas, En las fiestas navideñas、Nos alegran las cosas、Con sorpresas que ni un mago soñaría。En las fiestas navideñas、Nos alegran las c o s t a d a s c o n s o r p r e s a s q u e n i m o s o ñ a r í a Y se hacía el milagro. Todos estábamos unidos para olvidar las diferencias arrastradas a lo largo del año y para afrontar con renovados bríos los exenios de la crisis. Puedo asegurar sin temor a equivocarme que en aquellas posadas una señora, ya sea mi madre, algún familiar o una vecina, nos entregaba en sus manos algo más que un simple aguinaldo con dulces y colaciones. Nos regalaba en una sonrisa la dicha de saberse feliz y de ser parte de nuestra vida. hundíamos En un abrazo invisible lleno de buenos deseos y propósitos de esperanza y prosperidad, en la víspera del año que venía, por mi parte me aferraba en mantener encendida lo más que me era posible mi velita navideña. No quería que se extinguiera su flama en ese tiempo, tal vez no me daba cuenta, pero hoy al fin lo he comprendido. En esa diminuta lluvia de oro vivía la luz que todo hombre busca en la vida, la luz de Dios. La posada más esperada era la de nosotros. Mi tía Rosa, convertida en nada madrina, también se encargó de hacer de esas posadas las más fantásticas y espectaculares que cualquier niño en mis condiciones pudiera haber soñado. En el día del evento, nos llevaba a comprar al mercado de Sonora la piñata y la fruta para llenarla. Siempre nos compró una diferente a las que usualmente se veían en esas fiestas. Y creo que la que mayor admiración causó en el vecindario. Fue la de un King Kong que medía más de metro y medio. Era un gigante de cartón y de papel de China en diferentes gamas de azul y morado que, bien a bien, no podíamos considerar como una simple piñata. Cuando llegamos con él amarrado al toldo del auto, un American color verde, toda la chiquillería se r r e m o l i n ó en torno a nosotros sin poder dar crédito a lo que sus ojos veían. ¿Es para la posada de la noche, señora Rosita? Uno de ellos preguntó: Claro, chicos, es para ustedes, respondió gentilmente mi tía. Bajamos al gorila y lo pusimos de pie para que todos mis amigos, en compañía de mis hermanos y de mis primos, nos tomáramos unas fotos para el recuerdo. Ningún político ha recibido jamás mejor recibimiento que aquel en aquella tarde que los niños del vecindario le dimos al majestuoso monstruo de cartón. Abrazábamos al King Kong como si fuese uno de nuestros grandes cuates. La expectación llenó el ambiente en el condominio. La distancia y el tiempo no me impiden ver esos momentos al lado de mis amigos. ¿Dónde están? No lo sé. Thank、you え<音楽> ただ、ただただただただただただたた solo se escuchaba en alegre temblor de las campanas navideñas que repiqueteaban anunciando el milagro m á s grande del mundo no he vuelto a ver otras posadas igual a aquellas que tuvimos en el vecindario en los maravillosos años de mi infancia ahora todo es diferente mis ojos de adulto me impiden ver como vieron mis ojos de niño la blancura e inocencia que hay en la magia de la navidad a pesar de ello procuro mantener vivo su mensaje de amor y de paz Mi niña bonita, parece mentira que siendo tan tenue me tengas el alma loquita, loquita. Mi niña bonita, apenas tantito te elevas del suelo y ya eres el todo de papá y mamita. Hoy es nochebuena, mi niña bonita. Hoy hace ya siglos que del cielo vino Dios nuestro Señor. Hoy todos los fuegos del hogar se prenden y en todas las almas, por ruines que sean, se anida el amor. Mi niña bonita, la estrella de oriente será en esta noche quien forme los sueños de tu cabecita. Mi niña bonita, también tú mañana, por ley de la vida, cantarás llorando esta cancioncita.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 Igual que el grueso de las familias mexicanas, acostumbrábamos reunirnos con el resto de nuestras respectivas tribus para celebrar la Navidad y el Año Nuevo. Mis padres nos inculcaron que el último día del año debíamos asistir al templo para dar gracias a los favores recibidos. El tiempo me enseñó a dar las gracias por todo: sí, por lo bueno, por lo no tan bueno y también por aquello que, aunque no fuera de mi agrado, También me había permitido crecer como persona y entender la debilidad de mi frágil condición humana, demasiado humana. Esta noche es noche buena, noche de felicidad. たのちのちゅうな、いまやななびだ。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 たのちゅうなのちゅうなのちゅうなのちゅのちゅうなのちゅのちゅのちゅうなのちのちゅうなのちのちゅのち 「なのちのちは」 Les agradecemos la atención que han tenido para esta realización basada en los fragmentos del libro Mi vida es una canción, escrito por Ricardo Martínez Arreola, en la voz de su amigo y servidor Jorge Fernando Díaz Green. Musicalización: Alejandro Martínez Arreola. Quienes les deseamos una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo.